Estás escuchando en vivo la transmisión especial de la Peña Transhumante por las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos.